Nacida para molestar, ya nos escucha desde el otro lado nuestro columnista ambiental. ¿Cómo está? ¿Ambiental? No, anti-especista. Me confundí de、eh, emisora de radio de canal. ¿Cómo estás, Verón? Hola, bien, bien, muy bien, Lauti. Estaba sí, presentando、también. a Florencia Serrur. s e me mezclaron los papeles. En los papeles, que en realidad, bueno, está todo muy relacionado, ¿no? Claro, obviamente. Así que, bueno, es una confusión, pero no tanto. ¿Cómo estás vos? Tiene que ver con el ambiente. Bien, bien, recuperándome todavía, m e parece, del encuentro. e l encuentro este, de mujeres y disidencias.、Bueno, y... Ahí le ponemos el cuerpo, el corazón y todo, y la verdad que nos exigimos físicamente un montón、claro. para poder este, hacer todo, así que. Eh, bien, en esa estoy. Y quería contarles y compartir con toda la audiencia quermesera las impresiones、eh, de ese encuentro donde el posicionamiento anti-especista fue parte、uh -huh. del encuentro、Mira. plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, no binarias. Realmente muy emocionante fue escuchar la palabra anti-especismo、uh -huh. en el documento de apertura. Un documento impecable realmente, emocionante, extenso, leído por una gran cantidad de personas, pero, pero no por eso cansador en、claro. absoluto. Al contrario, porque cada punto abordado sentíamos que era necesario decirlo. Incluso estuvimos hablando y conversando ¿no? sobre todas las impresiones de ese documento, la dosificación que tuvo cada temática. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, emocionante hasta las lágrimas. Eh, por supuesto que muchas y muchas lloramos.、Eh, muy representativo. Sentimos que no sobró nadie.、Uh -huh. Que t o d o s hacemos falta. Y ahí estuvo el anti-especismo. En el documento de apertura. Y también. De manera oficial. Fue tenido en cuenta en los talleres. Con sus tres jornadas.、Uh -huh. Sobre este taller de anti-especismo. Y los talleres. Con esta modalidad horizontal. Y participativa. que por supuesto como todo es perfectible, siempre se pueden mejorar las formas de hacer, pero tienen esto los talleres de、eh, lograr que se pueda transitar la organización, que es sin lugar a dudas la herramienta fundamental para la transformación. Sin organización, y organización al mejor estilo del feminismo, ¿no? uh -huh. que es de todas y de todes hablando, todas y todes escuchamos, aprendemos. Hacemos críticas y, y de manera conjunta llegamos a una propuesta, a una o a muchas conclusiones, ¿no? Y todo esto nos impulsa hacia adelante para seguir construyendo.、Eh, y como siempre en los talleres, nos, nos comprometemos a、eh, transcribir esas conclusiones y a leerlas en el acto de cierre. Tengo una parte del audio, es muy breve, es solamente sobre la cuestión de. De nuestro taller de antiespecismo.、Eh, son dos compañeras que leen, a, van a escuchar el ruido del viento, porque había mucho viento, pero creo que se entiende bien lo que dicen estas dos compañeras.、Eh, en el momento del cierre, compartiendo las conclusiones del taller de antiespecismo en el 35 Encuentro Plurinacional. Las escuchamos. De la explotación sistemática de los demás animales, cuya vida no nos pertenece. e w o Es doloroso ver cadáveres de hembras asesinadas, hechas hamburguesas en las esquinas de nuestras plazas. ¡Vamos! la alimentación de la población en general. Nos parece muy importante replantearnos el consumo de otros cuerpos. ¡Vamos! Proponemos apoyar también a los emprendedores locales y pequeños productores y problematizar el consumo. De alimentos envenenados, de alimentos fumigados, porque el sistema productivo está sentado sobre esas bases. También nos parece importante la conciencia social libre de violencia y explotación para los seres sintientes y la diversidad natural del territorio que habitamos. Queremos invitarles a romper las barreras de la desinformación. No es una moda, compañeros. Paremos de oprimir, paremos de matar. Tenemos que liberar para liberarnos, con humildad y responsabilidad para acompañar los procesos de transición y para construir entre todos un feminismo popular, anticapitalista, antirracista, anticolonialista y a n t i e s p e s i s t a Exigimos la liberación inmediata de las compañeras mapuches. Bueno, allí, allí estaba la lectura entonces de lo que fueron las conclusiones del taller.、Eh, todo el encuentro estuvo atravesado por la situación de las compañeras mapuches,、uh -huh. por la plurinacionalidad. San Luis es territorio Hualpe, come chingón y ranquel y esto fue determinante en la impronta que tuvo también todo lo que allí vivimos. Bueno, como siempre, la Asamblea Villayala fue tremendamente enriquecedora por, por los múltiples testimonios venidos de tantos lugares del mundo. Que, algo que mucha gente no sabe, cree que es una cosa solamente de aquí, esto es un fenómeno mundial, por eso teníamos este, ese grito de feminismo desde la v i l a y a l a hasta el Kurdistán. Por eso, este, bueno, ni bien regresamos a nuestros lugares, nos ponemos a trabajar con todo lo aprendido, con todo ese entusiasmo enorme, con toda esta fuerza compartida, Y quiero aprovechar esta columna p a r a hacer un par de invitaciones hágalas、eh, una es una charla me invitaron a dar una charla en el parque o l i v e r para el día sábado 22 a las 13 horas si hay alguna modificación o algo seguramente les voy a decir vamos a compartir flyer y demás pero es como para que vayan agendando sábado 22 cerca del mediodía en el parque o l i v e r este sábado no el que viene Y es en el marco de los 10 años de la Feria por una Alimentación Saludable, allí en el Oliver, un espacio muy batallado, un espacio ganado y cuidado, ¿no?、Eh, bueno, voy a estar ahí hablando sobre anti-especismo y sería re bueno que los muchos emprendedores y emprendedoras locales que tienen una posición、eh, anti-especista a la hora de elaborar su, su alimentación, sus propuestas de comidas y demás, estén, porque、eh, porque podríamos compartir、eh, la experiencia práctica que tiene que ver con el cocinar, el comer, el vender, el hacer productos veganos. Y además sería re bueno que estén con sus comidas en ese lugar para que podamos hacer un fin, porque es un sábado al mediodía, un almuerzo libre de sufrimiento animal. Así que、eh, invitamos a que、eh, participen, estén y, y acompañen a la Feria por una Alimentación Sana y en las actividades. que en este caso puntualmente va a ser el otro, este l otro, e sábado, no, el otro, el sábado 22, para hablar sobre antiespecismo. Y la otra invitación es para que sigan a, una, a un perfil de Instagram que fue creado ayer, o sea que es, está surgiendo ayer, 12 de octubre, en el día en el que conmemoramos el primer día de resistencia, de, descolon, de descolonización, que se llama veganes.santa Rosa. Eh, es un perfil que nace para ver si podemos allí compartir todo lo que está relacionado al anti-especismo,、eh, ya sea, por ejemplo,、eh, no sé, el, las comidas que hace alguien una promoción de milanesas de garbanzos, ponele, ¿no? Bueno, que compartan y que etiqueten a veganes.santa Rosa. ¿Para qué? Para que todas las personas que somos veganas y que habitamos e este territorio, esta región, tengamos de manera unificada、eh, información que nos resulta valiosa. Es una forma de organización para estar al tanto de qué actividades hay en la ciudad,、eh, que cualquier persona que es de gana tenga ganas de saberla, le sirva y demás. n o Porque ya sabemos que el sistema es especista, es capitalista, es machista, este sistema no nos va a brindar información. Nos excluye permanentemente, nos discrimina, nos maltrata desde las cosas más c h i q u i t a s hasta las más enormes. Así que no tenemos cómo saber dónde podemos comprar, dónde podemos vender. Es difícil, hay que estar en la búsqueda permanente, hay que generar y fortalecer esas redes, cosa que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Pero si queremos intercambiar algo, Si queremos asistir a un lugar, a escuchar una charla, esta misma columna sería recontra bueno que hayan muchas personas a las que puedan tener acceso para que nos tienen información también, para que nos den datos, para que las podamos tratar desde esta columna animal en Radio Carmes, que la hacemos todos los jueves después de las 11, en un horario que varía, 11 y cuarto, en si veinte, en si media, más o menos. Y es importante que se sepa todo lo mucho que estamos realizando en Santa Rosa, Y que nos estamos proponiendo firmemente a que, además de lo que estamos haciendo de manera individual, lo podamos hacer crecer mucho, mucho más de manera colectiva. Porque siempre lo decimos, la salida es colectiva. Y nos va a ayudar a quienes también, esto va a ayudar a quienes también quieren ver, ¿no? A, a quienes quieren saber, a quienes están en un proceso de transición, que no son personas、eh, veganas todavía, pero que a lo mejor son vegetarianas o que se están planteando, ¿De dónde viene el alimento? ¿De, ¿De dónde, digamos, esto que estamos por comer?、Eh, ¿Esto que tengo en el plato, qué es? Y digamos, hay una pregunta. Hay mucha gente que está intentando transicionar. Y si esto se logra con información, con amorosidad, con acompañamiento, ¿no? Para que, que cada persona pueda llegar a dejar atrás, a, primero verlo y después abandonar este privilegio de matar. Un privilegio que este sistema le otorga a la humanidad y que muchos animales humanos estamos abandonando ese privilegio porque seremos humanos, pero todos, todas y todes somos animales. Cierro con una frase de Joaquín Finex,、eh, el, el actor, este, que dijo: Estamos luchando contra la creencia de que una nación, una raza, un género, o una especie tiene el derecho a dominar, controlar, usar y explotar a otra impunemente.